el antivirus. <ríe> Le voy a hablar ahora de, al inicio del programa del antivirus, partimos con una meditación, un mantra muy poderoso de los monjes tibetanos y vamos a hablar del antivirus. Tal como se hace en computación, en informática, nosotros cuando detectamos un virus que es tóxico para el computador, lo que hacemos es desarrollar, fabricar y programar un antivirus. A partir de hoy día quiero entregarles a ustedes el dato de el antivirus que vamos a empezar a usar, yo les voy a contar ahí al comienzo del programa, pero lo importante es que esto ustedes lo dejen trabajando en su mente, esté constantemente ustedes revisando esto, programándose, programando las emociones de aquí en adelante para contrarrestar el ataque del virus, como lo mismo que hace el computador, porque al fin y al cabo eh, la computación y la mente, y la mente humana <ríe> no es más que una implementación que se hizo también en los computadores, acuérdense que hablamos de inteligencia artificial, que hablamos de memoria, que hablamos de unidad central el de proceso, así que yo los voy y tal ahora para que nos metamos a mi programa, esto se hace con mucho cariño, ahí me uno de las principales y más importantes personas, Juan Carlos pared, que eh, por un lado es el que revisa los contenidos y ve que estemos dentro de la línea editorial de la radio, y por otro lado también permite que se manifiesten y se expresen todas las opiniones eh, en, en un marco de respeto del uno por el otro. Así es que yo, queridos amigos, ahora los quiero dejar con el inicio del programa, ustedes se van a encontrar con un sonido raro, esos son unos mochis que están meditando, es el famoso OM, ya, es el OM, y les voy a contar cosas, y también les voy a contar algo que poco, poca gente sabe, y es una enamorada que tuvo Jesús de Nazaret, una mujer muy noble, muy noble, y eso les voy a contar en el programa de hoy día. ¿Ya? Así que nos vemos y damos entonces inicio al programa de hoy día. Un abrazo para todos ustedes. Sigamos en contacto. Buenas noches, queridos amigos de Radio Puente Alto. Les saluda Leonel Alberto Rojas en este su programa Salud y Espíritu, todos los jueves. Hoy día, antes de comenzar el programa y ya que el tema de moda que a todos nos tiene preocupados acá en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todo el planeta en realidad, estamos preocupados de un contagio. Pero hoy día les quiero plantear una iniciativa también del punto de vista terapéutico, emocional, una una, una propuesta ...que está compartiéndose por redes sociales también... ...entre la gente que hace... biocodificación emocional... ...la gente que hace homeopatía... ...las personas... ...los psicólogos, etcétera... ...miren... ...la idea es que a partir de hoy día... ...no mencionemos más... ...el nombre del virus... ...que todos ya sabemos... ...a partir de hoy digamos... ...el Convida 20... ...este... ...el Convida 20... ...es un remedio eficaz... ...de programación neurolingüística... ...que funciona como un... ...antivirus de curación... ...es decir... Tal como en los computadores existen los virus y los antivirus, les aviso que acaba de aparecer el Con Vida 20, que es el antivirus del famoso virus que nos tiene a todos preocupados. Mentalicemos cómo hemos creado el antivirus, antivirus Con Vida 20 y qué va a combatir. ¿Qué combate este antivirus Con Vida 20? Primero combate la oscuridad en nosotros, combate los dolores del alma, las locuras, la vanidad, la perversidad y todas las enfermedades. El Con Vida 20 es un nombre que se da para que todos vibremos alto y nos inmunicemos, fortaleciendo nuestras defensas. El Con Vida 20 será la base para renovarnos. Al pensar en este antivirus, nosotros estaremos higienizándonos a nosotros mismos, higienizando a nuestras familias, higienizando a todos los que estuvieron a nuestro lado, así como a los ambientes y los objetos que están a nuestro alrededor. No pretendas entenderlo todo. Apenas pronunciamos con vida 20, respiremos y exhalamos el antivirus con vida 20. Al inspirar, inspiremos con vida 20 y al exhalar expulsamos cualquier temor, fobia, estrés, miedo, ansiedad o carencia. Relajémonos y aprovechemos este momento de profunda transformación. Entonces, el salto cuántico de nuestras mentes será irrevocable. A partir de este momento, no hablemos más del virus, y si de, y sí si, hablemos del antivirus. Sustituyámoslo en nuestro diccionario íntimo por Con Vida 20. Seamos médicos de nuestras almas, seamos gobernantes de nuestras palabras, así como de nuestras acciones. De esta manera, y todos los días, el Con Vida 20 tendrá mayor irradiación vamos a plasmar con el pensamiento que el antivirus con Vida 20 es una energía de protección, de amor, de salud. Así que lancemos este mantra a todos nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros amigos y hermanos. Vamos con decisión y alegría a propagar el Con Vida 20 a partir de este instante. Así que yo con gusto lo comparto a, a todos ustedes. Recordemos, nosotros vamos a inspirar ¿Ya? Y vamos a vibrar con este Con Vida 20, que es el antivirus. ya Respiramos Con Vida 20 y expulsamos emociones oscuras, miedos, fobia, estrés, ansiedad o carencia. Inspiramos Con Vida 20 y expulsamos miedos, temores, estrés, ansiedad o carencia. ¿Estamos? Y cuando hacemos esto nos relajamos y aprovechamos este momento de profunda transformación para hacer un salto cuántico en nuestras mentes, el cual va a ser irrevocable. Amigos, en este programa hablamos y ustedes entienden cuando hablamos de un pensamiento cuántico, el pensamiento creativo. Nosotros creamos la realidad que creemos, por lo tanto nuestras emociones creemos. Que son las bases de nuestros pensamientos Tienen que estar todas centradas en lo positivo En el optimismo Y a partir del día Vamos a hablar del antivirus con vida 20 Ese es el lema Antivirus con vida 20 Ya no hablamos más del virus, hablamos del antivirus Tal como en su computador Usted tiene instalado el McAfee, el Norton El Note no sé Nosotros tenemos instalado en nuestra mente En nuestro corazón, el con vida 20 ¿Estamos? Ok A partir de ahora nos vamos a meter en mi programa porque vamos a hablar también de las cosas más trascendentales. Quiero hoy día hacer entregarles información acerca de los entretelones que rodearon el juicio al que fue arrastrado Jesús de Nazaret con acusaciones infundadas, verdaderamente acusaciones falsas, que los sumos sacerdotes de Sanedrín Y un grupo, de como un partido político de la época, los saduceos, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos eran más calmados, por así decir eran tan nefastos como los saduceos. Pero los saduceos eran los encargados de ejecutar a Jesús. Entonces vamos a hablar de eso. Les voy a contar una historia también de una enamorada que tuvo él. Es una mujer, Rebeca. Nunca se olviden de ese nombre. Y al final les voy a contar cómo fue la historia con Rebeca y quién fue Rebeca en el toda la vida del maestro así que nos metemos ahora en el programa vamos con todo entonces los saduceos y los consejeros del sanedrín que habían decidido ocuparse de eliminar a Jesús habían decidido ya presentarse ante Pilato, el gobernador romano, y pedirle la confirmación de la sentencia de muerte pronunciada contra él en un tribunal del Sanedrín, pero ellos no querían, eh, frente a este gobernador romano, presentar ningún cargo. Cuando Jesús y sus acusadores se presentan frente a la sala del juicio de, de Pilato, este gobernador romano salió, y dirigiéndose a, a todo el grupo que está ahí preguntó, a ver, ¿qué acusación traen contra este tipo? Entonces, el portavoz del tribunal de los sanedristas, le contestó a Pilato, si si este hombre no hubiera sido malhechor, no te lo habríamos traído. Cuando Pilato se dio cuenta que ellos no estaban seguros en declarar sus acusaciones contra Jesús, y él sabía que se habían amanecido, buscando cuáles podrían ser las culpas que asignarle, él le contestó, Diapo le dice, «Puesto que no están de acuerdo ustedes en ninguna acusación definida, ¿por qué no se hacen cargo ustedes de él y lo juzgan según vuestras propias leyes?» Así entonces, el escribano del tribunal del Sanedrín le dijo a Pilato, «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, y este revoltoso de nuestra nación se merece morir, por las cosas que ha dicho y hecho. Así que por eso hemos pues, venido ante ti para que confirmes este decreto. Presentarse ante el gobernador romano con esta actitud tan evasiva revela toda la mala voluntad y el odio que tenían los sanedristas hacia Jesús, así también como su falta de respeto por la justicia, por el honor y la dignidad de Pilato, que era el representante del César. Y aquí hace un comentario el ser intermedio que nos está contando este. Dice, qué atrevimiento el de estos ciudadanos súbditos al comparecer ante su gobernador provincial pidiendo un decreto de ejecución contra un hombre antes de permitirle un juicio justo y sin siquiera pronunciar ninguna acusación criminal que hubiera sido definida contra él. Por lo tanto, después que espero unos momentos para que Estos judíos presentaran sus acusaciones contra Pisonero Pilatos, se volvió hacia ellos y les dijo: No condenaré a este hombre a muerte sin juicio, tampoco lo interrogaré antes de que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. Cuando el sumo sacerdote y los demás escucharon estas palabras de Pilato, le hicieron una señal al escribano del tribunal, entonces él se acercó y le entregó a Pilato las acusaciones que estaban escritas contra Jesús. Y estas acusaciones eran, uno, es decisión del tribunal sanedrista que este hombre es un malhechor y embaucador de nuestra nación, porque es culpable de, 1 pervertir a nuestra nación e incitar a nuestro pueblo a la rebelión, 2 prohibir al pueblo que le pague tributo al César, y 3 llamarse a sí mismo rey de los judíos y enseñarles la fundación de un nuevo reino. Jesús no había sido todavía enjuiciado de ninguna forma regular. Como dicen ahora, no había tenido un debido proceso. Tampoco había recibido ninguna sentencia legal producto de estas acusaciones. Es más, él ni siquiera había escuchado las acusaciones cuando fueron declaradas por primera vez. Y Pilato lo hizo traer del pretorio, donde estaba vigilado por los guardianes, e insistió que estas acusaciones se repitieran en presencia de Jesús. Cuando escuchó Jesús estas acusaciones, bien sabía que no le habían pedido que declarara ante la corte judía sobre estos asuntos, así como también lo sabía Juan Cebedeo y sus acusadores, pero él no respondió a estas falsas acusaciones. Aunque Pilato le ordenó que le respondiera a sus acusadores, Jesús no abrió la boca. Pilato tanto se sorprendió de la injusticia del procedimiento y tanto se impresionó por el silencio de Jesús, y su conducta noble, que decidió llevar al prisionero a la sala e interrogarlo en forma privada. La mente de Pilato estaba en estado de confusión. Le temía él a los judíos en su corazón, y su espíritu estaba altamente desasosegado por el espectáculo de Jesús, majestuosamente de pie ante sus acusadores sanguinarios, contemplándolos, no con desprecio silencioso, sino con una expresión de piedad genuina y un afecto congojado. Pilato entonces se llevó a Jesús y a Juan Cebedeo a su aposento privado. Bueno, Juan Cebedeo es Juan el Evangelista, después. Y dejó afuera los guardianes, indicándole al prisionero que se sentara. Él se sentó a su lado y le hizo varias preguntas. Pilato comenzó su conversación con Jesús, asegurándole que no creía que la primera acusación contra él fuera verdad, que él era un pervertidor de la nación e incitador a la rebelión. Luego le preguntó, Pilato le pregunta a Jesús, ¿Enseñaste alguna vez que se le ha de negar el tributo al César? Jesús indicando a Juan dijo, Pregúntale a él o a cualquiera otro que haya oído mis enseñanzas. Entonces Pilato interrogó a Juan sobre el asunto del tributo y Juan atestiguó sobre las enseñanzas del maestro y explicó que Jesús y sus apóstoles pagaban impuestos tanto al César como al templo. Cuando Pilato hubo interrogado a Juan dijo, Asegúrate de no decirle a nadie que yo hablé contigo, y Juan jamás reveló este asunto. Entonces, Pilato se dio vuelta para preguntar a Jesús: "¿En cuanto a la tercera acusación contra ti, eres tú el rey de los judíos?" Puesto que había un tono de interrogación posiblemente sincero en la voz de Pilato, Jesús sonrió al procurador y dijo: "Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo?" ¿O tomas esta pregunta de los labios de otros, los de mis acusadores? Por lo cual, en tono ya parcialmente indignado, el gobernador respondió «¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí y me han pedido que te sentencie a muerte. Yo pongo en duda la validez de sus acusaciones y tan solo estoy tratando de averiguar por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho tú que eres el rey de los judíos?» ¿Y has tratado de fundar un nuevo reino? Entonces le dijo Jesús a Pilato, ¿Acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, con toda seguridad, mis discípulos lucharían para que yo no fuera entregado los judíos. Mi presencia aquí ante ti, en estas ataduras, es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es de un dominio espiritual, Aún la hermandad de los hombres que a través de la fe y por el amor Se han vuelto hijos de Dios Y esta salvación es tanto para los judíos como para los gentiles Pero Pilatos insiste ¿Eres tu rey después de todo? Y responde Jesús Sí, soy tal rey Y mi rey no es la familia de los hijos por fe de mi Padre que está en el cielo Para este fin nací en el mundo para mostrar a mi Padre a todos los hombres y atestiguar la verdad de Dios. Y aún ahora te declaro que todo el que ama la verdad oye mi voz. Entonces Pilato dice medio en broma y medio sinceramente, ¿La verdad? ¿Qué es la verdad y quién la sabe? Bueno, Pilato no podía comprender las palabras de Jesús ni tampoco podía entender la naturaleza de su reino espiritual pero estaba ahora seguro de que el pisionero nada había hecho que lo hiciera reo de muerte. Mirar a Jesús cara a cara fue suficiente para convencer aún a Pilato de que este hombre tierno y agotado, pero majestuoso y recto, no era un revolucionario salvaje y peligroso que quería establecerse en un trono temporal en Israel. Pilato creyó entender algo de lo que Jesús significaba cuando se llamó a sí mismo rey porque conocía las enseñanzas de los estoicos, quienes declaran que el sabio es rey. Pilato estaba plenamente convencido de que, en vez de ser un sedicioso peligroso, Jesús no era ni más ni menos que un visionario inocuo, un fanático inocente. Y después de interrogar al maestro, Pilato regresó donde estaban los altos sacerdotes y los acusadores de Jesús y les dijo, he interrogado a este hombre y no hay en él ningún delito. No creo que sea culpable de las acusaciones que habéis dirigido contra él. Creo que debe ser puesto en libertad. Cuando los judíos escucharon esto, se enojaron mucho y gritaron tan violentamente que Jesús debía morir. Y uno de los anedristas se adelantó atrevidamente al lado de Pilato, diciendo, «Este hombre revoluciona al pueblo» comenzando en Galilea, y siguió por toda Judea. Es un malhechor y comete fechorías. Mucho te arrepentirá si dejas en de libertad a este hombre siniestro. Pilato no sabía qué hacer con Jesús, por lo tanto, cuando le oyó decir que había empezado su trabajo en Galilea, pensó en sacarse de encima la responsabilidad de decidir el caso, por lo menos para ganar tiempo y pensar en el asunto, enviando a Jesús a que compareciera ante Herodes quien estaba por ese entonces en la ciudad para asistir a la Pascua. Pilato también pensó que este gesto contribuiría tal vez a suavizar ciertos sentimientos amargos que existían desde hacía un tiempo entre él y Herodes, por numerosos malentendidos sobre asuntos de jurisdicción. Pilato después de llamar a los guardianes les dijo, Este hombre es Galileo, llevadlo inmediatamente ante Herodes y cuando él lo haya interrogado, infórmenme de lo que él encuentre entonces llevaron a jesús ante herodes y aquí viene el relato de jesús ante herodes que no es no es mucho lo que pasa frente a herodes solamente que Herodes antipas que era un tipo malísimo muy malo y siempre que él iba a jerusalén siempre se, se instalaba en un palacio que había ya que había sido de herodes el grande y ahí llevaron a jesús entonces cuando él, cuando lo vio eh, jesús a, a herodes no le contestó ninguna pregunta Él trató de... Eh, lo que más quería Herodes quisiera algún milagro, porque había oído hablar de milagro, y él esperaba que hiciera alguna cosa como una magia. Pero Jesús no le habló, no le contestó ninguna pregunta. Entonces, después de eso, cuando Herodes se da cuenta de que no iba, no iba a obtenerle ninguna palabra, él fue donde estaban los altos los altos sacerdotes y los saduceos, y escuchó de nuevo las acusaciones, Y se enojó con Jesús porque no le contestó, así es que le, le lo único que hizo es le, le puso un manto un rojo, un manto de púrpura real, muy viejo que había, y se lo mandó de vuelta a Pilato. Así es que llega pilatos de nuevo a encontrarse con Jesús. Él no hallaba cómo sacarse este lío porque él sentía en su corazón que Jesús era inocente, pero a la vez le tenía mucho miedo a los altos sacerdotes y la autoridad de los judíos que lo indispusieran con el César. Y ese era su dilema. Así que cuando los guardianes llevan devuelto a Jesús ante Pilato, él baja por la escalinata del pretorio, había puesto un asiento para el juicio, y le le pregunta a los sumos sacerdotes y a los sanedristas, les dice, «Habéis traído este hombre ante mí, acusándolo de que pervierte al pueblo, prohíbe el pago de impuestos y dice ser el rey de los judíos». Lo he interrogado y no lo encuentro culpable de estas acusaciones. De hecho, no encuentro falta alguna en él. Luego lo envía Herodes y el tetrarca debe de haber llegado a la misma conclusión puesto que no lo ha, no lo ha enviado de vuelta. De cierto, este hombre no ha hecho nada merecedor de muerte. Si aún creéis que necesita ser disciplinado, estoy dispuesto a castigarlo antes de ponerlo en libertad. Entonces, en el momento en que se disponían los judíos a reclamar ante la idea de poner a Jesús en libertad, se acercó una tremenda muchedumbre que marchaba hacia el pretorio para pedir a Pilato que soltara a un prisionero en honor de la fiesta de Pascua, porque era costumbre durante unos años que los gobernadores romanos permitieran que la plebe seleccionara a un hombre encarcelado o condenado para amnistiarlo en el tiempo de la Pascua. Entonces esta muchedumbre llegaba ante él para pedir que soltaran un prisionero Y puesto que Jesús ya había sido tan popular con las multitudes, se le ocurrió a Pilato que tal vez podía salir del lío, proponiendo este grupo que, puesto que Jesús era un prisionero en ese momento y estaba ante él como juez, le soltaría a este hombre de Galilea como símbolo de la buena voluntad de la Pascua. Pero cuando la multitud sube por las escalinatas del edificio, Pilato les oyó decir el nombre de un tal Barrabás. Barrabás era un conocido agitador político y, y ladrón asesino, hijo de un sacerdote que recientemente había sido apresado en el momento en que estaba robando y asesinando en la carretera de Jericó. Este hombre había sido condenado a muerte e iba a ser ejecutado en cuanto terminaran las festividades de Pascua. Pilato se puso de pie y explicó a la multitud que Jesús había sido traído ante él por los altos sacerdotes, quienes querían condenarlo a muerte por ciertas acusaciones y que él no pensaba que el hombre fuera reo de muerte. Entonces Pilato dice esa famosa frase, ¿a quién pues preferís que yo suelte, a este Barrabás, el asesino, o a este Jesús de Galilea? Cuando Pilato habló así, los altos sacerdotes y los consejeros del Sanedrín gritaron a voz en cuello, ¡Barrabás! ¡Barrabás! Y cuando la gente vio que los altos sacerdotes estaban decididos a poner a Jesús a muerte, enseguida se unieron al clamor vociferando que soltaran a Barrabás. Hacía pocos días, el domingo, esta multitud había admirado a Jesús. Pero la muchedumbre, la plebe, eh, no admiraba ahora a, a este que había dicho que era hijo de Dios. está prefiriendo él, ya que estaba condenado a muerte, salvar a Barrabás. Se olvidaron que Jesús podía haber sido héroe cuando echaron a los cambistas y a los mercaderos del templo. No ahora, no se olvidaron de él, no se dieron cuenta que estaba prisionero sin resistencia, en manos de sus enemigos y enjuiciado para muerte. Pilato se enojó muchísimo al observar a los altos sacerdotes pedir a voces el perdón de un asesino muy conocido y pidiendo al mismo tiempo la sangre de Jesús. Vio su malicia y su odio y percibió su prejuicio y envidia. Por lo tanto les dijo, ¿Cómo podéis vosotros elegir la vida de un asesino en vez de la de este hombre cuyo peor crimen es que se hace llamar figurativamente rey de los judíos? Pero no fue esta una declaración sabia por parte de Pilatos. Los judíos eran un pueblo orgulloso, ahora, claro, sometido al yugo político de los romanos, pero esperanzados en el advenimiento de un Mesías que los liberaría de su esclavitud con gran muestra de poder y gloria. Así que resintieron mucho más lo que Pilato podía darse cuenta lo que estaba pasando. La sugerencia de que este maestro, de maneras mansas y de extrañas doctrinas, arrestado ahora y acusado de delitos dignos de muerte, podía ser considerado por el rey de los judíos. Reaccionaron a esta observación como un insulto a todo lo que ellos consideraban sagrado y honorable en su existencia nacional y por lo tanto todos ellos a voces respondieron. Pidieron que se soltara a Barrabás y que se matara a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de las acusaciones que habían traído contra él. Si hubiese sido un juez justo y valiente, lo habría exonerado y puesto en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a estos judíos airados y mientras titubeaba antes de cumplir con su deber, llegó un mensajero y le dio un mensaje sellado de su mujer, Claudia. Pilato indicó a los que estaban congregados ante él que deseaba leer esta comunicación que acababa de recibir antes de proceder con el asunto ante él. Cuando Pilato abrió la carta de su mujer leyó lo que le escribe Claudia. «Te ruego que nada tengas que ver con este hombre justo e inocente a quien llamas Jesús. Mucho he padecido esta noche en sueños por causa de él». Esta nota de Claudia no sólo preocupó grandemente a Pilato, por lo que postergó así la adjudicación de este asunto, sino que, además, desafortunadamente proporcionó tiempo suficiente para que los líderes de los judíos circularan libremente entre la multitud y urgieran al pueblo a que pidiese que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Finalmente, Pilato se dirigió nuevamente a solucionar el problema que enfrentaba preguntando al grupo, que donde estaban entremezclados los potentados judíos, los sumos sacerdotes y toda la multitud que estaba pidiendo perdón de Barrabás. ¿Qué de hacer con el que se llama rey de los judíos? Y todos ellos gritaron al unísono, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! La unanimidad de esta solicitud de la multitud, entremezclada, sorprendió y alarmó a Pilato, el juez injusto y temeroso. Nuevamente Pilato dijo, ¿Por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? ¿Quién se presentará para atestiguar contra él? Pero cuando oyeron a Pilato hablar en defensa de Jesús, tan solo gritaron nuevamente, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Nuevamente Pilato apeló a ellos sobre el asunto de soltar un prisionero para la Pascua diciendo, Nuevamente os pregunto, ¿Cuál de estos prisioneros debo soltaros en esta vuestra Pascua? Y nuevamente la multitud gritó, ¡Danos a Barrabás! Entonces dijo Pilato, ¡Si suelto al asesino Barrabás, ¿Qué de hacer con Jesús? Nuevamente la multitud gritó al unísono, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato estaba aterrorizado por el clamor insistente de la plebe que actuaba bajo el liderazgo directo de los altos sacerdotes y de los consejeros del Sanedrín. Sin embargo decidió hacer un último intento de apaciguar a la multitud y salvar a Jesús. En todo lo que está ocurriendo este día viernes temprano en la mañana ante Pilato, tan solo participan los enemigos de Jesús. Todos sus amigos, muchos que tenía, todavía no saben de su arresto durante la noche y de su juicio tan temprano por la mañana o bien están escondidos para evitar ser arrestados también y también condenados a muerte porque creen en las enseñanzas de Jesús. En la multitud que clama por la muerte del Maestro tan solo se encuentran sus enemigos jurados, en los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los aduceos, y una plebe despreocupada fácilmente voluble. Gente ignorante y siempre ha habido. Pilato quería hacer un último llamado a la piedad de ellos. Pero como teme desafiar el clamor de esta plebe enardecida que quiere la sangre de Jesús, ordena a los guardianes judíos y a los soldados romanos que se lleven a Jesús y lo azoten. Este fue un procedimiento injusto e ilegal, ya que la ley romana permitía que únicamente aquellos condenados a muerte por crucifixión fueran azotados. Los guardianes llevaron a Jesús al patio abierto del petorio para este castigo. Aunque sus enemigos no presenciaron los azotes, Pilato sí los presenció. Y antes de que ellos terminaran su abuso malvado, ordenó a los azotadores que detuviesen e indicó que Jesús deberían traérselo ante él. Antes de que los azotadores golpearan a Jesús con sus cuerdas anudadas atándole un poste, Nuevamente le pusieron el manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la frente. Después le pusieron en la mano un, un palo como cetro e hincándose ante la, ante él le, le, le, se burlaban diciéndole ¡Salud, rey de los judíos! Y lo escupieron y le dieron desbofetadas en la cara. Y uno de ellos, antes de devolverlo a Pilato, le quitó la caña de la mano y lo golpeó con esta en la cabeza. Entonces... Pilato condujo a este prisionero ensangrentado y lacerado y presentándoselo la multitud entremezclada le dijo ¡He ¡Eh aquí al hombre! Nuevamente os digo que no hayo delito en él y habiéndolo azotado quiero soltarlo. Allí estaba pues Jesús el Nazareno envuelto en un viejo manto de púrpura real con una corona de espinas que le hería su compasiva frente. Su rostro estaba cubierto de sangre y su cuerpo encorvado bajo el peso del sufrimiento y la congoja, la tristeza. Pero nada conmueve el corazón insensible de los que son víctimas de un intenso odio emocional y esclavos del prejuicio religioso. Esta visión hizo correr un poderoso escalofrío por los reinos de un vasto universo, pero no tocó el corazón de los que habían decidido destruir a Jesús. Cuando las multitudes se recuperaron de la primera impresión de ver el sufrimiento del Maestro, tan solo gritaron más fuerte y por más tiempo ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Ahora comprendió Pilato que era inútil apelar a sus supuestos sentimientos de piedad. Se adelantó y dijo percibo que estáis decididos a que este hombre muera, pero ¿qué ha hecho él para merecerse la muerte? ¿Quién declarará su crimen? Entonces el alto sacerdote se adelantó y acercándose a Pilato declaró airadamente, nosotros tenemos una ley sagrada y según esa ley él debe morir porque se llamó a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto se atemorizó aún más no sólo de los judíos sino que recordando la nota de su mujer y la mitología griega de los dioses que bajaban a la tierra, se puso a temblar ante la idea de que Jesús posiblemente fuera un personaje divino. Señaló a la multitud que se calmara mientras llevó a Jesús del brazo y nuevamente lo condujo dentro del edificio para interrogarlo personalmente. Pilato estaba confundido por el temor, perplejo por la superstición y atormentado por la actitud testaruda de la plebe. Así entonces Pilato, temblando de emoción y de miedo, se sentó al lado de Jesús y le preguntó ¿De dónde vienes? ¿Realmente quién eres tú? ¿Qué es esto que dicen ellos? ¿Que tú eres el hijo de Dios? Pero Jesús no podía contestar estas preguntas planteadas por un juez temeroso de los hombres, un juez débil, y vacilante que tan injustamente lo hizo azotar aun cuando le había declarado inocente de todo delito y antes de haber sido debidamente sentenciado a muerte. Jesús miró directamente a los ojos a Pilato, pero no le contestó. Entonces dijo Pilato, ¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que aún tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Entonces dijo Jesús, Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no fuese dada de arriba. No puedes ejercer autoridad alguna sobre el Hijo del Hombre, a menos que el Padre en el cielo lo permita. Pero tú no tienes tanta culpa, puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me entregó a ti, el pecado de ellos es mayor. Esta última conversación con Jesús aterrorizó ya del todo a Pilato. Este cobarde moral y débil juez, estaba ahora bajo el doble peso del temor supersticioso de Jesús y del temor mortal de los líderes judíos. Nuevamente Pilato apareció ante el gentío diciendo, «Estoy seguro de que este hombre es tan solo un ofensor religioso. Deberíais tomarlo y juzgarlo por vuestra ley. ¿Por qué esperáis que yo consienta su muerte por haber él transgredido vuestras tradiciones?» Pilato estaba listo para soltar a Jesús cuando Caifás, el sumo sacerdote, se acercó al cobarde juez romano y sacudiendo un dedo vengativo en la cara de Pilato dijo, con palabras airadas, que toda la multitud podía oír, «Si sueltas a este hombre no eres amigo del César y yo me aseguraré de que el emperador se entere de todo». Esta amenaza pública fue demasiado para Pilato. El temor por su fortuna individual eclipsó en ese momento toda otra consideración y el cobarde gobernador ordenó que Jesús fuera traído ante el asiento del juez. Mientras el maestro estaba allí frente a ellos, Pilato lo señaló con el dedo y dijo furlanamente, «He aquí a vuestro rey». Y los judíos respondieron, Más enojados todavía Crucifícalo, crucifícalo Y entonces Pilato dijo con mucha ironía y sarcasmo ¿Es que debo crucificar a vuestro rey? Y los judíos una vez más dijeron Sí, crucifícalo, no tenemos más rey que al César Entonces Pilato se dio cuenta que no había ninguna esperanza de salvar a Jesús Puesto que él no estaba dispuesto a desafiar a los judíos Bueno ...cuál fue la trágica derrota de Pilato... ...y esto es lo que termina este párrafo aquí... ...este documento, el ser intermedio que nos relata esta historia... ...y él dice... ...aquí estaba el Hijo de Dios encarnado como Hijo del Hombre... ...había sido arrestado sin denuncia... ...acusado sin prueba... ...juzgado sin testigos... ...castigado sin veredicto... ...y ahora pronto sería condenado a muerte por un juez injusto que había confesado que no hallaba delito en él. Si Pilato creyó apelar al patriotismo de los judíos al referirse a Jesús como el rey de los judíos, se equivocó completamente. Los judíos no querían semejante rey. La declaración de los altos sacerdotes y los saduceos, diciendo, no tenemos más rey que al César, impresionó aún más a la plebe irresponsable, despreocupada, pero era demasiado tarde para salvar a Jesús, aunque se hubiese atrevido la plebe a abrazar la causa del Maestro. Pilato temía un tumulto o una revuelta. No se atrevía a arriesgar disturbios durante la Semana de Pascua en Jerusalén. Recientemente había sido censurado por el César y no quería arriesgar otra censura. La plebe aplaudió cuando ordenó que soltaran a Barrabás, luego mandó que le trajeran un cántaro y agua. y allí. Ante toda la multitud se lavó las manos diciendo, «Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Vosotros habéis decidido que debe morir, pero yo no hallé delito en él. Allá vosotros, los soldados se lo llevarán». Y la plebe aplaudió y gritó, «Que su sangre se derrame sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y con esta impresionante declaración, con este tremendo decreto, fue entonces que se terminó ese ya la suerte del maestro, y entiendo también yo la suerte del pueblo judío, al menos de Jerusalén, porque poco tiempo después esa ciudad fue arrasada por los romanos, muchísimos judíos fueron asesinados y tuvieron que repartirse por todo el mundo y huir de ahí. Y atrás de la historia siempre han estado esta, este tipo de persecuciones presentes sobre ellos. Tremenda declaración, ¿verdad?, es tan importante esta frase que quedó además registrada en los evangelios están ahí, yo ahí la había leído y también están en esta revelación entonces hasta aquí está parte del programa donde yo les he contado todos los entretelones de la relación entre Pilato tuvo que salir de alguna manera de la tremenda complicación que le presentaron los judíos en una hábil maniobra política para lograr que con mano ajena, es decir con mano de los romanos asesinar a Jesús de Nazaret aplicar la pena de muerte pero ellos ya lo habían decretado pero como ellos ellos ellos no podían matar entonces usaron a los romanos y Pilato que al final mostró su cobardía y debilidad que eso es si somos objetivos al final no logró revertir la suerte del maestro aunque él sabía que era inocente también se hace presente en este relato la historia de Claudia la esposa de, de Pilatos Claudia ya era una persona que estaba creyendo las enseñanzas de, de, de Jesús y después de esto Claudia se sumó ...al grupo de los cristianos seguidores de Jesús de Nazaret... ...bueno, dejo hasta aquí esta parte de la historia... ...así entonces... ...nuestro amado maestro... ...el creador de vasto universo... ...Nevadón... ...quien estaba acá en la tierra... ...titulándose como hijo soberano del sistema... ...porque él tenía que vivir... ...la vida como él había diseñado... ...la vida de un humilde mortal... ...¿verdad?... él a pesar de todo lo que él sabía de sí mismo... ...ya la plenamente conciencia de su poder él tenía a su disposición vastas huestes celestiales él con un pequeño sentimiento una pequeña instrucción y habrían arrasado con estos humanos y cobardes y traidores, traicioneros que lo estaban de esta manera torturando pero él siempre los perdonó y él siempre lo entendió porque a eso vino él a entender cómo era el hombre por eso se titula de soberano este sistema porque así por fin él termina de entender cuál es nuestra mentalidad, cómo nosotros reaccionamos. Un tremendo sacrificio. Esto, les comento que nos cuentan los reveladores, que es de conocimiento en todos los otros planetas. Esto se conoce, lo que pasó acá en este planeta, y a Urantia se le conoce en todas partes como el, el planeta de la cruz. Y en la primera esfera, de estancia, cuando después el maestro resucita y, y va a la primera es, eh, es, esfera de estancia, que es un tema que lo voy a comentar después, a donde vamos a ir todos después, era hay un monumento que le hicieron a él ahí, a Micael de Nevadón, eh, cuando sale de, de esta vida carnal y revive, re, resucita, pero no como nosotros pensábamos. Lo que nos cuentan es que su cuerpo no fue el que salió de la tumba, lo que sale de la tumba es una otra forma de existencia en otro tipo de forma material que se llama morontia. Nosotros no la conocemos. Existe, pero no la podemos ver porque es de una naturaleza que en nuestro sentido no la captan. Probablemente a futuro los científicos irán a encontrar alguna manera de de, de, de, de verla, digamos. Pero por el momento no, no estamos capacitados, no podemos verla. Y de esa manera, cuando Jesús sale del, del sepulcro esa noche, Él estuvo 36 horas en el sepulcro muerto, ca cadáver. Al término de esa, de esa hora, empiezan a pasar y nos relatan, nos cuentan, que empezaron a pasar cosas muy extrañas, pero nada que fuera percibido por los seres humanos. Entonces aparece arriba del, del, de esa tumba, sale su, eh, la presencia del Maestro, pero su alma podríamos decir, su alma sale del cuerpo y el cuerpo queda ahí. Se produce todo un proceso en, en donde él asume ahora, una vez que ya termina su donación en la carne, en la materia, y él desea pasar un tiempo con las eh, todos los seres que están en esa dimensión en la, en la, de naturaleza morontial, un tiempo. No va a ir a hacerse cargo de su universo de inmediato. Y entonces cuando unos ángeles y uno, unos eh, otras entidades vengan le solicitan a Gabriel que es su brazo derecho en este universo la brillante estrella matutina Gabriel no es un arcángel no es un error hablar de él como un arcángel ahora lo que sabemos nosotros es que es una brillante estrella matutina es una por universo y él eh, solicita la utilización para hacerse cargo de los restos del maestro porque todas sus, eh, las entidades creadas por él que presenciaron todo esto no querían ver el proceso de descomposición material del cuerpo de, donde había estado en eh, nuestro querido maestro. Entonces, ellos son autorizados y se produce un fenómeno absolutamente material, no es, no es nada más que eso, en donde se cree que lo que se hizo fue acelerar el tiempo para que este proceso de descomposición sea tan rápido que no alcanzara casi a ser percibido. Y de esa manera se desintegra el cuerpo, vuelve al polvo. Pero volviendo al doloroso proceso final de nuestro amado Maestro, al caminar bajo el peso de sus heridas, su piel hecho pedazos, los golpes, los escupitajos, carga la cruz, lejanos eran entonces aquellos días que él vivió en su adolescencia. Recordando a Jesús de esa época, al Jesús humano, él tuvo que vivir entre los 15 años para adelante una etapa muy dura, porque es cuando muere su padre. José muere en un accidente, se cae de un andamio, está reparando uno de los templos de Herodes, y en ese momento Jesús, eh, cuando va a su madre a, a buscar el cadáver, va al funeral de, de José, que estaba muy lejos, él se queda a cargo de todos sus hermanos, Y se inaugura una etapa que no estaba pensada, en su familia no estaba pensado que ocurriera un accidente como esto. Y entonces Jesús tuvo que pasar muchas miserias, muchas vicisitudes, porque se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, hacerse cargo del taller de su padre. Eh, él ya había aprendido a trabajar las herramientas y trabajar la madera, pero ellos pasaron por un proceso económico muy malo, supieron lo que era la pobreza. ...tener que vender las cosas que tenían para poder comer... ...y fueron perdiendo casi todo lo que habían logrado adquirir... ...mientras José le iba bien... ...Jesús en esa época siguió siendo el muchacho responsable... ...que se hizo cargo de sus hermanos... ...para sus hermanos él era padre y hermano mayor... Eh, ...y hay una cosa que me acordé en este minuto... ...que quería relatar la que es la parte humana... ...una época muy bonita, el maestro tenía 19 años... ...y como tal, a los 19 años él ya era un hombre muy especial, era un muchacho muy, muy físicamente, muy bien desarrollado, una voz magnífica, un tono para hablar. Él a la vez era tierno y en los temas espirituales era autoritario, era tenía las cosas muy claras. Y era muy querido, muy admirado por todos los jóvenes y las chiquillas de la época. Y él tiene una enamorada, bueno, no era la única, pero había una, y le voy a contar su historia, porque mientras él va camino a su muerte... Eh, ella estaba ahí lo acompañó, pero yo le voy a contar cómo fue la historia en realidad ¿eh? ¿OK? Eh, él nunca supo que ella estaba ahí le voy a contar la historia de Rebeca la hija de Edraz Esto está relatado en la página 1402 del libro durante el documento 127. Aunque Jesús era pobre, nos cuenta aquí el ser intermedio que hace este relato, su nivel social en Nazaret no había sufrido menoscabo. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y casi todas las doncellas lo consideraban con gran respeto. Puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de robustez física, y y desarrollo intelectual, y teniendo en cuenta su reputación de líder espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Edraz, un rico mercader de Nezaret, descubriera que se estaba enamorando de este hijo de José. Primero le confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, quien a su vez se lo comentó a su madre. María se alarmó mucho. ¿Es que iba a ella a perder a su hijo ahora cuando se había convertido en el indispensable jefe de familia? ¿Es que sus tribulaciones nunca tendrían fin? ¿Qué más podría ocurrir? También meditó sobre qué efecto podría tener el matrimonio para la futura carrera de Jesús. No muy a menudo, pero por lo menos de cuando en cuando aún recordaba el hecho de que Jesús era un hijo de promesa. Después de discutir el asunto entre ellas, María y Miriam decidieron tratar de frenarlo antes de que Jesús enterara, hablando directamente con Rebeca, brujas, ¿eh? Esto lo comento yo, bien bruja la María, contándole toda la historia y explicándole francamente que creían que Jesús era un hijo del destino y que había de convertirse en un gran líder religioso, tal vez en el mismo Mesías. Rebeca escuchó atentamente estremecida y más decidida que nunca a echar su suerte con este hombre de su elección y compartir su carrera de liderazgo ella discutía consigo misma que un hombre de tan especial naturaleza necesitaba aún más que otros de una esposa fiel y hacendosa interpretó la preocupación de María por disuadirla como una reacción natural al temor de perder al jefe y el único sostén de su familia Pero sabiendo que su padre aprobaba su atracción por el hijo del carpintero, pensó que no tendría inconveniente en proveer a la familia con suficientes ingresos como para compensar ampliamente la pérdida de las ganancias de Jesús. Y tenía razón. Cuando su padre manifestó que así lo haría, Rebeca habló nuevamente varias veces con María y Miriam, pero al no conseguir su apoyo, decidió armarse de valor y acudir directamente a Jesús. Así lo hizo, pues, con la cooperación de su Padre, quien invitó a Jesús a su casa para la celebración de los 17 años de Rebeca. Jesús escuchó atenta y compasivamente la exposición de estos sentimientos, primero del Padre de Rebeca y luego de ella misma. Replicó con gentileza que no había suma de dinero que pudiera rescatarlo de su obligación personal para con la familia de su padre de cumplir con el deber humano más sagrado que es la lealtad a la propia carne y sangre de uno. Eso dijo Jesús. El padre de Rebeca se sintió profundamente conmovido por las palabras con que Jesús expresaba su devoción familiar y se retiró de la entrevista. Su único comentario a María, su esposa, fue, comillas, no podemos tenerle como hijo, es demasiado noble para nosotros. Y allí comenzó esa extraordinaria conversación con Rebeca. Hasta ese momento de su vida, poca distinción había hecho Jesús entre muchachos y muchachas, jóvenes y doncellas. Su mente estaba tan ocupada con los problemas de los asuntos terrenales prácticos y la fascinante contemplación de su carrera futura en, como decía él, los asuntos de su padre que jamás había considerado seriamente la consumación del amor personal en el matrimonio humano se encontraba ahora frente a frente con otro de esos problemas que todo ser humano común debe enfrentar y solucionar en verdad él fue, comillas tentado en todo según vuestra semejanza como nos dijeron él pasó por todas las vicisitudes de un hombre común y corriente bueno, siguiendo con el relato Después de escucharla con gran atención, Jesús expresó su gratitud por la admiración explícita que Rebeca le profesaba, añadiendo, comillas, «aliviará mis penas y me consolará todos los días de mi vida». Pero le explicó que no era libre de entrar en relaciones con mujer alguna, más allá de las de fraterno afecto y pura amistad. Repitió que su primero y supremo deber era para con la familia de su padre, y que no podía albergar ideas matrimoniales hasta tanto no completara la tarea de la crianza de sus hermanos. Añadió luego, si en verdad soy un hijo del destino, no debo asumir obligaciones de por vida hasta que llegue el momento en que mi destino se haga manifiesto. ¡Ah, grande fue la desesperación de Rebeca! Estaba tan enamorada, no hubo forma de consolarla y con el corazón adolorido Insistió con su padre para que se fueran de Nazaret Hasta que finalmente él estuvo de acuerdo en mudarse a Céforis En los años que siguieron Rebeca no tuvo más que una respuesta Para los muchos hombres que pretendían su mano de matrimonio Vivía para un único propósito Esperar la hora en que este a quien ella consideraba El más grande hombre de todos los tiempos Comenzara su carrera como maestro de la verdad viviente devotamente recibió ella durante los años memorables de labor pública estando presente sin que Jesús admitiera su presencia el día de su ingreso triunfal a Jerusalén y estuvo entre las otras mujeres junto a María esa tarde fatídica y trágica en que el Hijo del Hombre estaba en la cruz, porque para ella como para incontables mundos en lo alto, él era comillas, el del amor total, el más grande entre diez mil, de comillas. La historia de amor por, de Rebeca por Jesús se cuchicheaba en Nazaret y posteriormente Capernaum, de manera que si bien en los años que siguieron muchas mujeres lo amaron así como lo amaban los hombres, nunca más tuvo que rechazar una ofrenda de amor y devoción de otra buena mujer, Desde ese momento en adelante, el amor humano por Jesús se manifestó más bien como adoración y culto. Hombres y mujeres lo amaban devotamente por lo que él era, sin abrigar deseos de satisfacción personal ni de posesión efectiva. Pero durante muchos años, dondequiera se contara la historia de la personalidad humana de Jesús, se relataba también la devoción de Rebeca. Pero, para cerrar el tema de